España controlaba parte de Marruecos. En la guerra tuvo numerosos episodios, pero sin duda el más duro de todos fue el llamado desastre de Anual. Ocurrió el 22 de julio de 1921. Murieron 12.000 soldados españoles. La tragedia abrió una crisis enorme, el rey se marchó y llegó la dictadura de Primo de Rivera. Pero mientras todo esto ocurría, de Madrid se partió un grupo de enfermeras españolas. Su objetivo, ayudar y salvar vidas, y lo consiguieron. La aventura de esas mujeres se refleja en la serie de Antena 3, que se puede ver los miércoles, el nuevo capítulo el próximo miércoles a las 22.30. A las 10.30 de la noche en Antena 3, una serie que muestra la osadía de aquellas mujeres que hace casi un siglo demostraron que las personas están por encima de las cosas. Y al frente de esas mujeres se encontraba la duquesa de la Victoria Carmen de Angolotti, interpretada por la actriz Alicia Borrachero, que se está convirtiendo en el rostro más reconocido de esta serie. Alicia Borrachero está con nosotros. Alicia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti por estar y por tu papel y por demostrarnos eh, cosas, ¿no? Que todo se puede con fuerza y a la vez eh, con eh, cariño, con solidaridad y con, con amor. Que todo se puede combinar, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Eh, creo que es, que es indudable y tenemos la prueba en todas partes. Lo que pasa que, bueno... Pues muchas veces, por, por también porque el mundo está lleno de lo contrario, miramos más para, para allí, pero tenemos cooperantes por el mundo entero, personas eh, que, que hacen voluntariados, personas que dedican su vida a ayudar a los demás, y, y bueno, médicos, cirujanos, enfermeras, y mucha gente, mucha gente que está Que, que pasa por encima de otras cosas para tratar de entregarse a los demás decías en una entrevista recientemente a propósito de esta serie de tiempos de guerra que estamos bombardeados por las malas eh, noticias parece que no hay espacio para lo bueno y tú muestras mucho de lo bueno que hay ¿no? en las eh, personas eh, en esta serie y en general eh, lo muestras en todos sus papeles eh, pero en esta serie hay que ver lo bueno, la bondad dentro de, de la guerra que es lo más negativo a lo que se puede enfrentar el ser humano Sí, bueno, yo creo que el personaje de La cuesta de la Victoria es una cosa que, que tiene más allá de que, por supuesto, el personaje que yo interpreto en la ficción es un personaje de ficción porque está en un guión y tiene un carácter que yo no sé si coincide o no con la real. Lo que sí es cierto es que la obra que ella hizo y en la que está, digamos, basado el personaje está ahí y habla por sí mismo, ¿no? Pero, Yo creo que en aquella época había una exaltación del heroísmo, de los valores de heroicos, ¿no? que no, no quiero decir con esto que sea todo positivo, pero sí que había un espíritu de entrega, un espíritu de, de misión. Y en el caso de las damas enfermeras y de la Uquesa de la Victoria en concreto, todo esto estaba evidentemente muy unido a la corona, por lo cual tenía ciertas connotaciones políticas, pero ella en todo momento eh, luchó, peleó, y si alguna vez fue... Brava, porque lo fue. Uh, hay, hay algunas anécdotas de ella por ahí que circulan ¿no? y que, que demuestran que era una mujer de armas tomar también cuando tenía que serlo. Siempre fue por la entrega a los demás y por llevar el alivio a los heridos y tratar de mitigar el dolor ajeno. Lo que también es cierto alicia es que es un personaje que era muy poco conocido en la historia de españa que sí que el desastre de anual si se conoce se conoce pues en las acciones más o menos heroicas que tuvieron los, los militares el enfrentamiento el desastre que hubo de, de, de pues eso de matanza pero su labor su labor casi prácticamente no, no ha sido reconocida si tú crees que si eh, al frente de ese hospital hubiese estado ¿Un hombre si se hubiese sabido más de esa historia? Pues seguramente. Es, es, yo no lo puedo decir con, con certeza, pero creo que habría más probabilidades, sin ninguna duda. Mira, ahora mismo estoy mirando y solamente en, en reconocimientos, de, de los cuales ella la verdad que, bueno, no es que renegara ni mucho menos, pero ella no, no presumía nunca de estas cosas. Dama de la Reina casa real, Gran Cruz de la Beneficencia del Gobierno, Orden de la Reina María Luisa, Cruz Roja al Ejército Militar, hija adoptiva de Ayuntamientos Madrid-Valencia-Melilla, Croche Rosa Italiana-Roma, bueno, sigo y no acabo. Eh, tiene todo tipo de distensiones, se hablaba de ella. Indalecio Prieto hizo un discurso histórico sobre ella y su labor en el Congreso. Y, y bueno, ahí están todos los hospitales que abrió, y hasta los 84 años creo que fue que falleció. No paro de gestionar los hospitales de la Cruz Roja en toda España. ¿Qué conocías de esa historia cuando te enfrentaste por primera vez el guión de la serie? Yo nada. ¿Nada? Nada. Y fíjate, que... es una historia eh, reciente, relativamente reciente, pero muy desconocida en general, ¿no? Sí, sí, sí, es sorprendentemente desconocida. Eh, yo, cuando cuando bueno eh, la productora se puso en contacto conmigo y me, me comentó el proyecto y el personaje, yo no me lo podía creer. Pero no solamente que yo no, no, que no hubiera oído hablar de ella, sino la poca literatura que hay sobre ella. Ahora con toda la documentación que se puede encontrar por internet, verdaderamente hay poco. Hay un libro escrito por un descendiente, hay un libro que tengo aquí que, de la Real Academia Nacional de Medicina, en el que se hace un homenaje a su figura, y alguna cosa más, pero realmente es, es increíble que haya tan poco documento sobre una mujer de este calibre. El próximo miércoles es el nuevo capítulo, el miércoles a las 7, 10 y 30 de la noche a las 22.30, tiempos de, de guerra, la serie va como un tiro, ¿eh? Bueno, ahí estamos afianzando la fidelidad del público. Lógicamente, como todo en la vida, eh, las cosas tienen un proceso y un tiempo. Yo creo que hemos empezado muy bien y creo que ahora, eh, bueno, pues lo que, lo que tiene que ocurrir es lo natural, es que el público vaya interesándose y vaya identificándose con la historia que se le propone y por lo tanto se vaya afianzando y creciendo, esperemos La verdad es que nos trasladáis a través de, de las escenas y lo bien que interpretáis las, las angustias y las penurias ¿no? pero sí. aquí hay mucho debate si realmente eh, se llevaba tan mal la duquesa con el jefe militar de sanidad, si era así si no, si hubo tanto enfrentamiento mm. cuéntanos Pues mira Te voy a confesar una cosa. Yo pensaba eh, hasta hace unos días que era un enfrentamiento de ficción. Porque, bueno, es, es un enfrentamiento eh, que uno puede esperar encontrarse una serie, ¿no? Los opuestos. Um, y el otro día, hablando con, un, con el jefe el, el jefe de guiones, con Carlos López, le comenté, por la evolución de los personajes, ya mucho más adelante, del, en la temporada, le dije, pero claro, es que siempre tal, tal. Y um, le decía, pero... Es que tampoco puedo contar mucho, pero yo, yo pensaba que esto era una cosa de guión y en un momento dado me dijo que no, Alicia, que no, que hubo un coronel, que no era este, era otro, con el que ella tuvo muchos problemas y muchos impedimentos y le puso muchos obstáculos para hacer lo que tenía que hacer. Así que en realidad existió ahora cómo eran ellos y cómo se peleaban, es imposible saberlo. Sí que se sabe por la historia que el ejército en ese momento, en esa guerra en ese conflicto con marruecos bueno, pues eh, salieron a relucir algunas cosas oscuras y eran muchas eh, que había detrás, eh, seguramente esa organización un poco corrupta un poco machista, mil cosas eh, y claro, eh, eso tuvo un ejemplo en el eh, desastre pero a lo largo de toda la guerra y todo el conflicto apareció y, y es evidente y en la serie se ve, ¿no? ese... Ese conflicto que existía dentro del ejército, ¿no? Sí, el, el, efectivamente. Y el conflicto que podía aparecer y aparecía por momentos entre lo médico y lo militar, entre lo femenino y lo masculino, y dentro del propio ejército también se hablará en la serie de la, de, de la corrupción dentro del ejército y también de eh, el papel de la corona en todo, este, en todo este asunto. No es una serie histórica, quiero decir con esto que no va a tratar no va a versar sobre esto, pero sí que se van a tocar estos temas porque efectivamente fue una guerra muy polémica, muy compleja, no fue una guerra digamos eh, popular eh, y muy muy cruenta y sangrienta y, y, y bueno de ahí salió bueno mucho de lo que es, de, de donde estamos hoy viene de ahí además es una serie muy valiente porque realmente en pocas series se ponen y sobre todo eh, tomando como temática la guerra, que las mujeres sean las protagonistas, y en este caso que tú además te has metido, porque yo te veo muy en el papel de, de la duquesa eh, a la hora de, de investigar cómo era ella, ¿qué es lo que tú has sacado como deducción de cómo era su personalidad, de cómo era su carácter? Pues mira yo estoy haciendo lo contrario de lo que yo imagino. Te lo digo así. Yo imagino, por lo que he visto, eh, digamos, gráfico de ella, sus fotografías, que ella, de carácter, tenía que ser una mujer con mucha fuerza, con mucha eh, resistencia, con mucha fe, con muchos valores, pero con una apariencia bastante, me parece a mí, ligera y alegre. Eh, el guión, lo que estaba escrito, no iba por ahí. Tenía, digamos, el mismo fondo, pero una forma desde el guión ya claramente de capitana general y de una mujer muy de armas tomar. Si yo intentaba encajar lo que yo veía en la auténtica con el guión, no iba a encajar. Por lo tanto, hay una, digamos, una intuición que yo no he podido hacer, pero me parece que televisivamente es mucho mejor la opción de que ella sea una mujer de armas tomar descaradamente, porque no es cine. El otro día oí a alguien eh, diciendo que el trabajo de la actriz o del actor es eh, fingir un eh, papel, un personaje. Y no es así, ¿no? Hay que meterse en la piel, hay que convertirse en ese personaje durante el tiempo que se interpreta y durante el tiempo que se le estudia. Y tú lo has hecho, eh, Alicia, lo has eh, demostrado, que el actor y la actriz es el personaje en ese momento, en ese tiempo en el que está eh, sí. interpretándolo, ¿no? Sí, bueno, para mí, así como de una forma muy básica, eh, actuar es más eh, jugar, ¿no? Como dicen los ingleses, to play, lo que pasa que es jugar a muerte. Entonces, es un juego muy serio, pero no deja de ser un juego. En, en, mi, en mi experiencia y lo que a mí me interesa, no es tanto fingir como encarnar con toda la fe y con toda la verdad de un juego, pero es un juego. a muerte a ti te gustaría eh, hacer eh, comedia y sin embargo bueno pues eh, lo que sea el destino lo que sea te lleva bueno y es que el comienzo de esta serie es eh, tremendo ¿no? Eh, eh, mucho drama pero es que la vida es un poquito un drama ¿no? sí yo creo que la bueno la vida hay de todo hay hay, hay comedia todo el tiempo hasta en el mayor de los dramas y Y bueno, desgraciadamente ahora tenemos un panorama generalizado mundial en el que es difícil encontrar la comedia, pero sigue estando ahí. Yo tengo muchas ganas de hacer comedia. No no no no lo puedo negar, lo puedo esconder. Y estoy feliz de hacer dramas y de que tener la confianza de los productores y de las cadenas para bueno, y en teatro también y en cine el, lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, en el tema de pues bueno, de poder encarar personajes dramáticos y tengo muchas ganas de hacer comedia, la verdad muchísimas y los eh, actores, eh, las actrices lo que dice eh, además es ayudar a la gente ayudar a sonreír, ayudar a llorar y ayudar a salirse de una realidad eh, que es un poco eh, dura ¿no? eh, es importante el trabajo que, que hacéis, y es importante en este caso tiempos de guerra, pero es importante eh, que eh, se vea el mundo como algo más, es importante mm. también lo que hicieron las personas y las mujeres eh, que se representan en la serie que hay mucha gente que ayuda eh, Y, y no solamente tenemos que pensar en gente que hace daño, ¿no? Que también hay ayuda por parte de, de las personas hacia las personas, ¿no? Que además es lo importante, ¿no? Pues oye, mira, te digo, en nombre de todos mis compañeros y compañeras, no sabes cómo te agradezco lo que acabas de decir. Porque nuestro trabajo eh, tiene una función y es una función sanadora, que ah. por momentos puede ser, como dice simplemente entretenimiento o evasión, o llorar, o reír, o pensar, y en otros momentos puede ser mucho más profundo y puede tener el teatro, tiene un poder transformador, puede tenerlo. Es decir, hay muchos niveles en los que puede ser sanador, pero es un trabajo sanador, y no lo había oído nunca en un medio de comunicación. Te lo agradezco en nombre de toda mi profesión. Pues eh, yo agradezco eh, en nombre de, de todos, eh, del ser humano, que nos ayudéis un poquito a eso, pues eh, a salir del, eh, del mundo. Es que el mundo es mucho mejor y mucho más maravilloso y lo podemos eh, hacer con un poquito de esfuerzo, que nos hace falta, ¿no? A veces eh, ver que la realidad o sea, no es tan terrible, lo que decía al comienzo, ¿no? Que hay hueco para lo bueno y además es que ese hueco es enorme y no tiene fin. eh. Absolutamente. Yo estoy también de acuerdo y el mundo está lleno de... Mira, yo en, la, en, en Onda Cero, eh, le comentaba, le comentaba antes eh, a Silvia esto, eh, que he, he estado colaborando un tiempo y espero volver con Juan Ramón Lucas. Cuando él me lo, me lo propuso, yo le dije, mira, yo no soy periodista, yo no voy a venir aquí a hacer algo que no... No, no, no, no, no algo que hagas tú. que te gustaría a ti, Alicia, hacer? Y me lo preguntó. Yo estaba en la consulta de un dentista esperando. No le di mucho eh, tiempo a esto. Y dice, pues si de verdad hiciera lo que quisiera... Yo llevaría a la radio a gente que a mí me ha inspirado en la vida simplemente para compartirla con los oyentes. Y mi tema musical es el, el What a Wonderful World, porque creo que hay un Wonderful World. Y de eso va la sección que yo hago con Juan Ramón, cuando, cuando la puedo hacer. Así que estoy muy de acuerdo contigo. Pues el venenillo de la radio, la verdad, es que ya lo tienes metido dentro. Con lo cual, aquí te estarán esperando, vamos, todos con los brazos abiertos. Ah, y, yo, y yo, y yo, realmente estoy deseando, deseando volver porque sí, tengo el venenillo ya bien, bien instalado dentro de la sangre, te lo puedo asegurar y con los brazos abiertos y el corazón eh, también abierto el próximo miércoles a ver un nuevo capítulo de tiempos eh, de guerra con Alicia Borrachero como una de las eh, protagonistas representa a Carmen eh, de agolotti pero representa además a la humanidad y lo bueno que se hizo por eh, las eh, personas entonces insistimos en los miércoles a las eh, diez y media de la noche en Antena 3 Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias eh, por compartir eh, tu trabajo y por también Acercar a la gente al mundo de la radio. ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer enorme. Besar. De verdad. Un abrazo.